Provincia de Buenos Aires fue destituida la jueza Julieta McIntosh. Se trata de la magistrada que permitió que en pleno juicio por la muerte de Diego Maradona se filmara un documental que la tenía como protagonista. Esto derivó en la nulidad de ese juicio en su suspensión como jueza y en el nombramiento de un nuevo tribunal para empezar de cero el nuevo proceso oral. El jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios decidió hoy destituir a McIntosh e inhabilitarla para ejercer cargos en el Poder Judicial. Así leía la decisión el secretario de este organismo, Ulises Jiménez. Este jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires resuelve por unanimidad de los miembros presentes destituir por las causales previstas en el artículo 21 de la Ley 13661 y modificatorias a la doctora Julieta MacIntouch, integrante del Tribunal en lo criminal número 2 del Departamento Judicial de San Isidro y subrogante del Tribunal en lo criminal número 3 del Departamento Judicial, artículo 18 inciso D y 48 de la Ley 13661. 2. Decretar su inhabilitación para ocupar en adelante otro cargo judicial. Artículo 48, primera parte de la ley citada. 3. Imponer las costas a la magistrada acusada. Artículos 18, inciso E y 45, última parte de la ley 13.661. Y con la destitución, la ahora ex jueza Julieta McIntosh queda sin fueros que la protejan y deberá enfrentar la causa penal iniciada en su contra en los tribunales de San Isidro. Mientras tanto, el nuevo juicio por la muerte de Maradona comenzará recién en marzo del año que viene. Los trabajadores y trabajadoras del INTI el Instituto Nacional de Tecnología Industrial volvieron a movilizarse y el gobierno les mandó la policía a acercar la manifestación. La protesta pacífica es contra el vaciamiento del organismo, contra la presencia de fuerzas de seguridad en sus instalaciones y por un aumento salarial, entre otros reclamos. Vamos a escuchar a la trabajadora del INTI, Giselle Santana. Giselle Santana, integral emplea multisectorial del INTI, en este momento estamos portando la colectora frente a la sede central del INTI en el Parque Tecnológico Migueletes reclamando contra la militarización del instituto, contra el vaciamiento y el cierre de líneas de trabajo reclamando un aumento salarial y la defensa de la industria nacional a la que se dedica el INTI a asistir técnicamente y a transferir tecnología. Los trabajadores y las trabajadoras estamos protestando de manera pacífica y lo único que recibimos como respuesta por parte del gobierno de las autoridades de del presidente Romero es un operativo policial para amedrentar a quienes reclamamos en defensa del INDI. Vamos ahora a Neuquén porque allí el líder petrolero Marcelo Rucci rechazó la reforma laboral que planea el gobierno de Milley. El informe de nuestro compañero Marcelo Pascucio. Petroleros se advirtieron sobre el intento de reforma laboral. El líder del sindicato de petróleo o gas privado Río Negro Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, criticó el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei, señalando que cualquier intento de flexibilización o recorte de derechos será un punto de quiebre para el sector que sostiene el desarrollo de Vaca Muerta. Sus declaraciones tuvieron lugar durante un masivo acto de asunción de su nuevo mandato frente al gremio. Nosotros oficialmente no tenemos nada. Eh, creo que no pasa por achicarle a los trabajadores y llevarlo a, una, a un nivel de esclavitud. Me parece que que hay que, que sentarse y discutir lo que haya que discutir, pero no quitando el derecho a los trabajadores. Los, el motor de este país siempre fueron los trabajadores. No creo que sea justo que una vez más las consecuencias las paguen los trabajadores. Así que no me parece es el camino, pero vamos a escuchar a ver con qué con qué viene el gobierno y, y ten, te vamos a discutir todo lo que tengamos que discutir y vamos a luchar si es necesario que tengamos que El evento se desarrolló en el Centro Recreativo Rincón de los sauces ciudad petrolera por excelencia, ubicada en el corazón de Vaca Muerta, y contó con la presencia de más de 20.000 personas. La nueva comisión directiva fue ratificada en los comicios internos del pasado 22 de julio, donde, a pesar de presentarse como lista única, se registró una participación histórica de más del 90% del padrón. De Neuquén, capital para Farco, les informó Marcelo Pascucio. Vamos ahora a La Pampa, porque allí organismos de derechos humanos repudiaron los dichos del subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, que ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, puso en duda la cifra de 30.000 desaparecidos. El informe de nuestro compañero Mauro Monteiro, desde Radio Quermés de Santa Rosa. Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. La posición negacionista del Gobierno Nacional ante el Comité de Tortura de la ONU por parte del subsecretario Alberto Baños encontró rechazos en todo el país y particularmente en La Pampa. El Gobierno Provincial repudió esa postura por medio de la Subsecretaría de Derechos Humanos. También la agrupación Hijos de La Pampa salió al cruce de la nueva avanzada libertaria. Gonzalo de la Turi, integrante de la organización, explicó el planteo en Radio Kermés. Ya, esto no es nuevo lo que lo que hizo en esta postura internacional que está tomando que está tomando la que está tomando la subsecretaría y el gobierno en general de, de javier Milley con respecto a, a esta visión de los derechos humanos eh, empezó en junio con el basamiento con el despido con la sesión de los de los, de los edificios de la ESMA hay una clara una clara reconstrucción de, de, de, de la argentina de mi de este gobierno que quiere desechar esta lucha por la memoria que ha tenido durante tantos años eh, la, que ha detenido la Argentina y nosotros como la agrupación hijo y todas las agrupaciones de derechos humanos que conforman este, este colectivo de, de lucha y reivindicación sobre lo que pasó en la dictadura. ¿no? De Laturi recordó la trayectoria del funcionario designado para llevar esa postura e insistió que el gobierno nacional no comete un exceso retórico, sino que persigue una cuestión de fondo en su batalla cultural. Acá lo que están haciendo es una, es una clara posición de marcar, marcar, marcar precedentes, determinar cuál es su postura frente a la visión de los derechos humanos y lo que claro. pasó en la dictadura. Son unos claros reivindicadores de lo que pasó en esa, en esa distancia. Y en base a eso eh, los justifican eh, la tortura, la desaparición y todo todos los delitos de lesa moneda que cometieron. Eh, los justifican cuestionando no las acciones sino los números, porque es la única manera que han encontrado, que han encontrado esta gente. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa. <risa> La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró el rechazo del pueblo ecuatoriano a la instalación de bases militares de Estados Unidos. En conferencia de prensa, la mandataria mexicana se refirió al resultado del referéndum del domingo en el que fue rechazada esa propuesta que impulsaba el presidente Daniel Novoa. Sheinbaum también comparó el sentimiento nacionalista que se expresó en el referéndum ecuatoriano con el sentimiento del pueblo mexicano. Lo que pasó en Ecuador ahora, el domingo, con el referéndum que se hizo con el presidente de Ecuador llamando a la gente a que bases norteamericanas en Ecuador lo puso a votación y la mayoría dijo no, no queremos habla también de un sentimiento en América Latina entonces en México más allá de lo que haya pasado ayer en México el sentimiento eh, nacionalista es muy fuerte muy fuerte y no nos gusta, y no le gusta al pueblo que haya este injerencismo colaboramos con todos los países, nos coordinamos qué bueno que haya debate pero en México quien decide es el pueblo visita nuestra agencia de noticias agencia.farco.org en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires se escucha informativo Farco por Radio Integración Boliviana 88.5